chim samba moderno e o samba quadrado. ao de mas não essa porque ela está Aqui estamos recibiendo a Plinio de Arruda Sampaio Junior, a ver si Plinio nos está escuchando bien. Bienvenido Plinio. algo por ahora nos tienen comunicados con Plinio, ¿eh? Vamos a ver si le habilitamos el, el micrófono de Blanca, quizás, no. Nuestra compañera productora. Ahora sí, yo sí te escucho ahora. Ahora sí. ¿Qué tal, Plinio? Te escuchamos. Hola, Hernán. ¿Cómo están? Me imagino que contentos con la victoria de Uruguay sobre Brasil. Sí, bueno, contentos. Hoy tenemos el partido difícil, lo estábamos comentando contigo por interno con, con Colombia, muy difícil, ¿no? Lo de Brasil, bueno, costó y se dio por los por los penales y siempre se disfruta, además, dejar a un grande de, de América afuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hoy cómo nos va Plinio y del fútbol, de lo que vos nos has contado ya. De lo que pasa en Brasil con el fútbol daría para, para hablar mucho en algún momento, ¿no? Eh, eh, estamos, yo, yo creo que estoy con la conexión muy mala aquí. Te, te escucho medio cortado. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escuchamos. Este, te vemos un poquito bien. con con una calidad menor a otros días. porque le contamos a la audiencia que nosotros lo vemos a Plinio por interno, por internet. pero y eso sí marca que debe haber algún problemita, pero te estamos escuchando bien, Plinio. Perfecto. No, sin duda Brasil tiene buenos jugadores y un mal equipo. Hmm. Y Colombia tiene buenos jugadores y un buen equipo, o sea que va a ser un buen partido de vida. Sí. Vamos a ver cómo juega lo lo más allá de lo de lo futbolístico, como siempre el temple, los nervios, ¿verdad? La La experiencia para soportar la, la presión en un partido como estos. Bueno, Plinio, vamos a, a los temas que nos planteás esta semana, empezando por eh, Bolsonaro. que dicho sea de paso por el fútbol, vimos imágenes, supongo que vos la habrás visto, de, viendo ese partido de Uruguay-Brasil con Milei eh, junto a otros colaboradores en ese encuentro que hubo. De, de derecha ¿no? internacional en Camboriú eh, y que lo mostraban viendo el partido el momento de la eliminación de Brasil a Bolsonaro y que ha sido formalmente acusado ahora Sí, eso, el encuentro de Camboriú es más o menos una especie de una conferencia de, la, de los representantes de la plutocracia sudamericana ¿no? Camboriú es el metro cuadrado más caro de Brasil, oh. o sea que es simbólico dónde escogieron para hacer la reunión, bueno uh -huh. aquí terminamos una temporada, no porque la novela brasileña y la novela de la incriminación de Bolsonaro va a continuar uh -huh. pero la temporada investigación de la policía federal termina, termina con la policía entregando un, acusando a Bolsonaro de asociación criminosa con dos crímenes muy muy fuertes el primero de robo de joyas y el segundo de falsificación del certificado de vacuna mm. que es una falsificación de un documento oficial en el caso de la joya lo que se lo que apuró la policía federal es que el valor era de 1.2 millones de dólares o sea es un gran valor ¿No? Y la, la investigación muestra que Bolsonaro, y esta es la novedad que hay, con pruebas muy contundentes, que Bolsonaro ordenó la venta, presionó autoridades del gobierno de la Secretaría de la Receta Federal para liberar las joyas, acompañó online el arremate de algunas de las joyas ¿Ja? y recibió... De la remuneración de la venta en plata en varias, digamos, fraccionados en varios eh, envelopes. Uh -huh. O sea, hay prueba contundente que Bolsonaro metió la mano en la plata. Huh. Y esto hizo con que Bolsonaro cambiara el discurso. La declaración de, de, de Bolsonaro que antes negaba, decía, mira, yo no sabía de nada. Claro. Ahora él dice, sí, bueno, yo sabía. pero eh, eran regalos personales, o sea que yo no no no, no creo que, que tenga hecho nada de equivocado, aunque a, al final, como ya se sabe, él trató de recomprar todas las joyas cuando descubrió que lo pillaron para sí. entregarlas de vuelta y a lo que parece entregó casi todo, pero no todo. Y eh, Esto además es curioso lo de querer venderlas, Plinio, porque Se supone que no es alguien que tenga problemas de, de premura económica, Bolsonaro, ¿no? Que tenga problemas de dinero. No, seguro, seguro que no, pero uh, uh, es, es una cosa interesante la familia Bolsonaro, porque mm. la familia Bolsonaro, no, hay gente que roba para hacer política. Claro. Y, es, y hay gente que hace política para robar. Mm. Yo creo que Bolsonaro hace los dos. roba para hacer política, pues él tenía que tener plata ahí para tener movilidad, para poder hacer el golpe y quedarse en Estados Unidos y mandar plata ilegales para financiar las operaciones, pero también si uno ve la evolución del patrimonio de la familia Bolsonaro eh, y, y, y digamos eh, en paralelo a la carrera política va a ver que es ...parece ser un negocio muy próspero ser político en Brasil... Hmm. ...o sea, yo creo que él hace las dos... ...y aunque eh, tiene mucha plata... Eh, ...un millón punto dos de dólares... no ...tampoco es poca cosa... Claro. O sea, ...para despreciar, exacto, exacto... ...siempre hay ideas en qué invertir... Un, ...una plata, una cantidad de plata como esa, ¿no? Eh, Plinio, vamos a temas del gobierno directamente de Lula... Que hace un rato lo escuchábamos porque estuvo en la cumbre del Mercosur en Asunción y bueno ahora estaba eh, también haciendo acuerdos con Bolivia eh, pero ha mejorado su evaluación según sondeos la, la evaluación de la gestión de Lula Sí, esta es una noticia digamos importante aquí para la coyuntura de corto plazo política porque la avaliación de Lula venía cayendo de manera sistemática bueno y ahora según una encuesta de un de una institución que se llama genial quest ¿no? que tiene credibilidad la aprobación de Lula y la aprobación del gobierno Lula mejorado no de acuerdo con, con esta investigación que fue fue hecha en el inicio de julio La, Lula tiene 54% de aprobación, en mayo tenía 50%, pero lo más importante es, es que venía cayendo y ahora empieza a crecer. ¿Y crece dónde? Crece entre los pobres y crece en, en los residentes de, de la región del sudeste, ¿no? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo. Eh, bueno, y el gobierno también... ¿no? tenía 33% en mayo de aprobación el gobierno, mm. y ahora tiene 36, y la avaliación negativa cayó, era 33, ahora está en 30. Lo interesante en esto, yo creo que para para el público, es entender por qué subió no y la hipótesis que yo tengo es que subió por dos fa factores, primero porque Lula ya empezó la campaña electoral municipal. Entonces él se expone mucho, mm. es un hombre que sabe conversar con el pueblo y que de una manera general es muy simpático y es querido por el pueblo. Pero subió también porque en el último mes Lula empezó una cruzada retórica, como veremos, mm. muy fuerte contra la política económica de los ricos. Entonces... acusó, denunció el Banco Central por la tasa de interés gigantesca que, es, que existe aquí en Brasil y se manifestó de manera muy clara contra los cortes de gasto público. ¿No? Y dio una declaración muy interesante, que donde decía, mira, yo no debo explicaciones a los banqueros, yo debo explicación al pueblo brasileño, que es una una declaración muy fuerte. Sí. En, la, en este 66% de los eh, preguntados fueron a favor de las críticas al Banco Central. 66%, casi casi 70%. Entonces, esto es lo que yo creo que explica que el pueblo diga: no, este tipo está de nuestro lado. Y lo interesante, eh, Hernán, es que, ¿cuál es la reacción de la gran media? La gran media. empieza a Hizo una campaña muy fuerte para frenar estas retóricas de Lula. Alegando que esto desestabilizaba el dólar, que no tenía nada que ver porque el dólar aumentaba por problemas externos y que esto causaría inflación. Lo que tampoco tuvo nada que ver porque el índice de la inflación vino el más bajo desde el 2020 en el primer semestre del año. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay por detrás? Hay el poder increíble de la gran prensa de pautar lo que el presidente puede o no puede decir. Entonces Ajá. hay una especie de un veto. Usted no puede hablar mal del Banco Central porque esto va, digamos, primero porque a la gente le gusta que, que digan esto, ¿no? Y esto va a cambiar la agenda que nos interesa, ¿no? Entonces esto yo creo que esta es la situación que estamos de la... aprobación de Lula. ¿Cómo se expresaba, brevemente, Plinio, ese rechazo a ese discurso de Lula en los gran medios? Digo, sobre todo, siempre lo más masivo es la televisión, ¿no? ¿Quién expresaba ese cuestionamiento? ¿Era a través de políticos de otros partidos o de los propios periodistas? ¿Cómo se? ¿Quiénes iban al frente en ese combate a esas expresiones de Lula? En este combate, la media... Eh... moviliza los economistas, uh -huh. que funcionan como ventrílogos del capital, <ríe> ventrílogos, los claro. periodistas eh, especializados, uh -huh. yo diría que son especializados en defender el gran capital, claro. y los hombres de responsabilidad, responsabilidad también con el, con el gran capital. Entonces esto es lo que se moviliza como si... la gente fuera muy sabia y dijera, mira, si Lula continúa así, va a hacer un autogol porque la verdad es que va a desestabilizar la economía. Tal. Pero todo esto es un es un alarato, claro. no quiere decir nada. En realidad, lo que lo que sí es importante es la capacidad que la media tiene de conducir los políticos. Sí. De decir, no, esto sí se puede hablar, esto no se puede hablar, aunque te conven, convenga, sí. porque le convenió a Lula... Recuperó prestigio. No, le interesa al pueblo que no quiere esta política. Pero la gente dice, no, esto no se puede hablar. Mm. Plinio, buen día. Eh, una, un tema que está presente en todos nuestros países en estos tiempos, el de reducir, recortar gastos mm. para poder estar eh, bien con los números. Bueno, Lula también está en eso, recortando Buenos días, Ángeles. Gran gusto volver a verte. Con su boina de, de colores, viste la boina de colores de Ángeles, ¿no? La boina. No, cuando viene con boina yo me comporto mejor todavía. Ah, exactamente. Ah, Imagínate o sea, nosotros. Todo es más duro. El frío aquí acá nos gusta, mata. Ángeles, el frío nos mata. No, pero el frío que está ahí ya llegó muy atenuado aquí. Bueno, y Llegó bueno. con lluvia, lo que es muy bueno. Oh, sí. no Mira, lo, lo interesante, Ángeles, es, es discutir estas dos noticias una con la otra. O sea, Lula ganó prestigio porque dijo, mira, yo no debo explicaciones a los banqueros. Yo, en la realidad, debo explicaciones al pueblo. Pero con esta campaña usted no puede decir esto, usted no puede atacar la tasa de interés ¿No? Ya discutimos aquí que, que, que Haddad hizo una reunión con economistas para explicar a Lula que no era bueno que tuviera este discurso. Bueno, entonces Lula paró el discurso y enseguida hizo exactamente lo que decía que no iba a hacer. Anunció un corte de gasto con una declaración, digamos, que acalmó el mercado. ¿Qué, qué es El régimen fiscal será preservado y lo importante es al final, a todo costo. A todo costo quiere decir, sí, vamos a cortar los gastos y si es necesario cortaremos los gastos con salud, con educación. Lo que muestra exactamente lo que es Lula. no La, la capacidad que Lula tiene de hacer un doble juego. Habla con el pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, pero hace con el capital lo que tiene que hacer. ¿No? Es un corte de gasto de 26 mil millones de reales, que no es poca cosa, en un presupuesto que ya está en el mínimo, ya es totalmente heroico. Pero lo más importante es que sinaliza para el mercado, mira, no se asusten. No, yo tengo que hacer campaña electoral, tengo que hacer un discurso, pero aquí las cosas seguirán como siempre. ¿No? yo creo que esto es lo más importante de esta noticia ¿Qué reacciones eh, también brevemente Plinio ¿Qué han habido reacciones a esta confirmación de recortes digo desde no sé, de planos sindicales, desde el campo podríamos decir popular Mira, siempre hay mucha frustración no, mucha frustración incluso en el, en el PT con este comportamiento comportamiento muy, muy, digamos, reaccionario del gobierno Lula, pero estas reacciones todavía quedan, eh, digamos, en el nivel de la sala, mm. ¿no?, de reunión, no sale a la calle, no es verbalizada en los medios de comunicación, ¿no? El PT es un partido muy disciplinado, y mm -hmm. entonces siempre hay, no, que yo creo que el presidente debe ser más ousado, tal, pero al final se callan, Entonces, no, por, por, por mientras el PT se está tragando esta, digamos, esta, esta noticia agria. Bueno, Plinio, el tema reforma educativa, que también, eh, por lo menos acá en Uruguay, llevamos muchos años hablando de reforma educativa y se han hecho grandes desastres en torno a las reformas educativas. Eh, también en, en Brasil una reforma educativa... ¿Cuáles serían los ejes? Digo porque lo que vi publicado habla de que se va a enseñar español, además de, de inglés, lenguas originarias. Me parece que no debe ser ese el eje, ¿no? No, no. En realidad la reforma fue definitivamente aprobada, 437 votos a favor, o sea que la base del gobierno votó a favor, contra un voto. Todavía no sé quién fue el que votó contra, pero si yo estuviera ahí, sería yo, ¿eh? porque votaría contra. ¿Qué es la reforma? no esto es Yo creo que esta es, es tal vez la bomba atómica más fuerte contra el pueblo brasileño, contra la juventud brasileña, de los últimos, digamos, cinco o 7 años, que es un largo plazo y que el pueblo sufrió muchos golpes. ¿no? Esta es una reforma educacional propuesta por el gobierno Temer. ¿Ya? Y que después de siete años es definitivamente aprobada. Y yo diría que es una reforma. Cuando, hay la Cuando los, los liberales dicen reforma, siempre es un ataque a los trabajadores. No no son las reformas que son necesarias. Las reformas sociales, las reformas económicas profundas, la reforma del gasto ambiental. No, es una contrarreforma. Es para empeorar. ¿Qué es lo que cambia en realidad? Es una ref cambia la filosofía de la educación ¿no? de, de, de, la, de los niños brasileños. ¿no? La, la, la filosofía anterior, basada en la constitución del 88, era la idea de formar un ciudadano que supiera pensar y que tuvieran valores republicanos. Esto es lo que cambia. Ahora el espíritu de la reforma. es crear individuos y, y individuos adaptados a las necesidades del mercado. ¿Qué es lo que esto quiere decir de concreto? Que se disminuye la, la importancia de las ciencias sociales, de filosofía, de historia, incluso de lenguas. Uno de los cambios de ayer fue que sacaron a, a, la obligación de enseñar español. Ahora ya español no es más obligado, o sea, no van a enseñar español. Porque no quieren un, un digamos, trabajador brasileño que entiende español, que puede escuchar Radio Centenario, esto no lo no, no, Lo que conviene es crear un tipo que se adapte a las exigencias del capital. ¿no? Entonces, es, Después es de también, todo, ni que, sea, que Brasil fuera un país que está rodeado de países que hablan español tampoco, ¿no? Sí, también lo, los, los latinos están muy lejanos, o sea, no es una necesidad. Esto es, parece broma, estamos bromeando, pero no es poca cosa, porque hmm. la realidad es que la, la red social nos aproximó mucho. Cierto, ¿no? cierto. Yo preparo un boletín eh, semanal eh, por el contrapoder. Sí. Y, y es interesante porque yo puedo. Yo meto muchas cosas en español sí. pocas en inglés porque ya el inglés es más difícil para la gente, pero el español no la, la gente escucha, entiende puede no entender todo, pero entiende lo básico y lee y esto, bueno, sacó porque no quieren un ciudadano con alguna sensibilidad social, lo que ellos quieren es el individualismo ¿no? entonces se aumenta todos los Los, el carácter técnico lo que no es malo pero sobre todo el carácter instrumental La, el espíritu es usted tiene que ser instrumental al capital entonces eso te dice abierta o sea, no queremos una persona contestadora, queremos una persona que sea resiliente ¿qué quiere decir esto? Ah. que aguante firme sin, sin explotar O sí, sea, ¿no? aguante la explotación, ¿no? sí. que se adapte a la explotación, que sea flexible, que acepte cualquier tipo de empleo. Entonces, esto es un golpe muy profundo a la juventud. Yo creo que esta es una noticia muy importante para Uruguay, para que queden de ojo, no, para sí. que queden alerta. Si vienen con esta bla bla bla de <ríe> reforma educacional, no crean que es para mejorar. No. Es para orar Acá ya, ya nos vinieron con eso. Bien, Plinio, eh, nos quedan unos minutos todavía que nosotros queríamos dedicar, aunque sea tres o cuatro minutos, a cuenta de que nosotros también fuera del encuentro contigo lo podamos ampliar, eh, que queríamos eh, ver contigo, repasarlo, comentamos la semana pasada a propósito de ese homenaje que hubo a tu papá, a Plinio de Arruda Sampaio, porque por suerte pudimos ver algunas imágenes a través de las redes eh, de lo que fue esa ceremonia, ¿verdad?, de homenaje. Eh, queremos compartir, no lo hicimos hasta ahora, queríamos hacerlo cuando estábamos en contacto contigo, cuando estuviéramos. Eh, parte de lo que pudimos ver, un momento en que eh, un, tu hermano Vicente, ¿verdad?, eh, lee unas palabras en ese homenaje, estás vos, también hay un, hay un sacerdote Ante mucha gente presente, vamos a escuchar un poquito de, de lo que decía Vicente de Arruda Sampaio eh, en ese mensaje leído, muy emocionado, ustedes dos, y después nos contás un poquito cómo, cómo estuvo esa recordación. Cuando Santo sentía la inminencia de su fin terreno, cito: Combati o bom combate, terminei mi corrida, guardé la fe. Esse é, em síntese, o exemplo que meu pai buscou seguir, de acordo com sua formação, toda ela marcada pelos livros do dominicano Lebre. Em Princípios para ação, diz Lebré, cito Lebré, Amar o combate, considerá-lo normal, no estado de natureza decaída, ele é a vida. Não ficar espantado com o combate. aceitá-lo, mostrar-se corajoso, ser senhor de si, jamais faltar a verdade e a justiça. As armas do cristão não são as armas do mundo. Amar o combate, não por ele mesmo, mas por amor do bem, por amor dos irmãos que devem ser libertados. Fim da citação. O compromisso cristão com o combate pela vida e pela beleza... através do engajamento político, porém, não foi só inspirado por Lebrer, mas também por inúmeros companheiros. Como lembrou Marieta na missa de corpo presente de Plínio há 10 anos atrás. Ele teve uma vida inspirada, como disse Marieta, por uma florada de bispos maravilhosos. Bueno, ahí quedamos con las ganas de seguir escuchando está citando tu hermano Vicente referencias Que, que tu papá Plinio tomaba también desde el campo de la reflexión filosófica, religiosa, amar el combate, decía una cita por ahí, no por el combate en sí mismo, sino por lo que significa eh, para defender a los más débiles, en fin, tenemos también que nosotros manejarnos con el portugués ahí, pero nos pareció muy interesante esas reflexiones y después hablaste vos también un poquito, ¿no? Sí, bueno, hicimos una misa muy, muy bonita eh, regida por el padre Julio Lancelotti que es un, un cura que ya discutimos aquí porque es muy atacado por la derecha eh, con todos los compañeros ahí al lado una misa fuerte mm. y Vicente hizo, que es filósofo entonces los filósofos van mm. hondo ¿no? Mm. agarró el, el espíritu de mi papá que era que era en realidad un espíritu era un luchador no un luchador por la revolución brasileña y que después en el exilio se mete también en la revolución latinoamericana sobre todo en Chile y en América Central entonces fue una ceremonia muy muy bonita muy muy rica porque todos los compañeros de lucha estaban allí de todos los campos Como mi papá luchó durante mucho tiempo, había mucha gente. Entonces fue fue muy muy bueno y quedo muy contento que los pases ahí en Radio Centenario porque en realidad mi papá era católico, ¿no? Y entra por la, el, la doctrina social de la iglesia con la idea que los católicos tienen que combatir la, sí. la injusticia, pero en un inicio de, con mucha buena voluntad, pero con mucha poca... politización uh -huh. Pero en la lucha se va politizando, no esto no solo él, pero toda la, la iglesia de la teología de la liberación y, y esto va, va creando, digamos, un caldo que fue muy importante en Brasil y, y que yo creo que todavía tiene que ser resgatado para para que possamos, pos, digamos, impulsar lo que hay que hacer, que es la revolución brasileña. brasileña que es parte de la revolución latinoamericana, que es parte de la revolución no comunista internacional, esto tiene que ser retomado eh, lo más breve posible para que posamos, podamos salvar el mundo, porque la realidad es que es sí. una crisis más monumental, pero fue una reunión muy, muy bonita y... muy emocionante ver los, los compañeros todos ahí de, de varias edades entonces sí. fue muy bueno. Sí. Qué bueno nosotros de acá mandamos un abrazo grande Plinio y sin duda que esa lectura política que haces vos del tema eh, nos sirve para toda América Latina eh, creo, porque esa historia es una historia compartida en América Latina y fuerzas necesarias podríamos decir, eh, más que nunca en estos tiempos Un abrazo grande desde acá para la familia y para todos. Yo yo agradezco mucho y agradezco mucho la, la, la, el homaje a mi papá ahí al final de nuestra conversa. Fuerte abrazo Ángeles, bendan todos los oyentes de Radio Centenario. Abrazo Plinio, hasta la próxima.